Hemos eh, venido con mucho gusto, la verdad, para participar, este, ya que entendemos que eh, muchas veces las políticas de adultos mayores en otros paradigmas han estado ligadas a cuestiones por ejemplo de discapacidad, a cuestiones de salud y los adultos mayores son, es un sujeto de derecho que hoy en día aparte tenemos el orgullo de decir de que porque Argentina también participó mucho de tener una convención interamericana de los derechos humanos de las personas mayores que realmente eh, pone en su lugar, por decir de alguna manera, aquellas personas mayores de 60 años que desde otro paradigma se los tenía ya como que al haber terminado su etapa de producción había que entretenerlos, había que cuidarlos en su salud esperando la, sencillamente la muerte, sin proyectar ningún tipo de de vida después del, del trabajo, por decir de alguna manera, como jubilados. Entonces, este nuevo paradigma lo que hace es decir, a ver, las personas de sesenta años tienen mucho por hacer eh, son ciudadanos libres, tienen experiencia probada en la vida y la verdad que tienen mucho por aportar a la comunidad y mucho por desarrollarse a sí mismo individualmente y socialmente como personas uh -huh. Hay un paradigma respecto a dónde tiene que estar el adulto mayor y también eh, se ha creado muchas muchos, eh, capacitaciones y demás para los asistentes gerontológicos domiciliarios, Ajá. ellos eh, tienen un rol importante en esto, ¿no? Sí, justamente Yo creo que dentro de esa perspectiva el, el poder evitar la internación, por ejemplo, que sí estuvo de moda con el otro paradigma, eh, a ver qué hacemos con los viejos, que no molesten y que más o menos estén en cuidados, está este otro paradigma de que pueda desarrollarse integralmente y en aquellos aspectos de salud, ¿no es cierto?, Que, que necesitan que necesiten un apoyo, una asistencia bueno, eh, se han desarrollado psico, eh, técnicos en psicogerontología cuidadores domiciliarios y demás justamente para poder eh, acompañar y complementar y asistir a las personas adultas mayores en aquello que realmente empiezan a tener dificultades porque por ejemplo, yo? si está con artritis, tiene dificultades motrices y ya no se va a poder estar subiendo una escalera para alcanzar todas las cosas y demás, necesita una persona que lo hace o la asista si es una mujer este, y lo mismo si tiene algunas dificultades que tienen que ver con eh, problemas de salud mental donde eh, los técnicos en psicogerontología tienen que poder administrarle la medicación, poder atenderlos eh, del modo adecuado poder estar preparados científica y técnicamente, para poder este, hacer un acompañamiento y tratarlos como una persona y no, y no degradarlos en su, en su máxima dignidad. Eh, ¿Qué posición tienen respecto a subir la edad de la jubilación? Que eso también puede ser un tema importante y quizás este, puede ser perjudicial para las personas que se están por jubilar ahora. Eh, por supuesto que nos oponemos rotundamente a que se amplíe la edad jubilatoria, porque... Hoy los derechos humanos de las personas mayores reconoce el derecho de las personas mayores a seguir trabajando si lo desean. Ahora, eso no puede implicar que estén obligados a seguir trabajando por más tiempo. Entonces yo creo que un cambio en esa legislación está eh, contraviniendo a la Constitución Nacional porque esta convención interamericana, después que se aprobó por ley su incorporación a Argentina y su adhesión, es parte de la constitución. Entonces entendemos de que no es posible para empezar y segundo, no es, no es interesante hacerlo porque las personas que quieran seguir trabajando lo pueden seguir haciendo, pero no pueden estar obligadas a, a seguir trabajando a, para poder acceder al derecho a la jubilación. Por otra parte, entendemos que un jubilado ¿sí? no es que deja de servir a la comunidad, como lo veníamos diciendo, sino que tiene mucho por aportar. Muchas veces ha tenido que en su vida activa dedicarse a sostener a su familia económicamente y a elegir trabajos y proyectos de vida que tal vez eh, le implicó elegir en lugar de un proyecto de vida que realmente quería, por ejemplo, en su expresión artística o deportiva o social o su participación política, y realmente una vez jubilado lo puede llevar adelante porque tiene mucho camino todavía